Mamacita de mi vida, tú que tienes vida buena, agáchate un poquitico para que busque mi prenda. Es un alfiler precioso que en venta no tiene precio, no lo busque con desprecio, agáchate bien mamita. Busque el alfiler ママ、バスケ・ラ・フル・ママ、バスケ・ラ・フィル・ママ、バスケ・ラ・フル・ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、マママ、マママ、マママ、マママ、マママ、マママ、ママママ、ママママ、マママ、ママママ、マママ、マママ、マママ、マママ、マママ、マママ、マママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、マママ、マ、ママ、マ、マ、ママ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マママママ、マママママママママママママママママママママママママママ Tú、que tiene vista buena, a g á c h a t e un poquitico para que busque mi prenda. Es un alfiler precioso que en venta no tiene precio. No lo busque con desprecio, a g á c h a t e bien, mamita. Busque el alfiler. ボスラフィレマレーマンスケラフィレママスケラフィレママスケラフィレマースケラフィレスケラ トスケルアルフィレイト。